Eh, soy Jairo Torrialba, soy de la República Bolivariana de Venezuela eh, Pertenezco a la Red de Productores Libres y Asociados Indio Chacao Que es una red de productores campesina Al eh, colectivo de Siembra Pachamama Encantado de estar acá por primera vez en Argentina, en Buenos Aires eh, Bien emocionado por toda eh, la calidad humana con que Se ha realizado este encuentro de encontrarnos, de vernos, de compartir experiencias, de, de aprender unos de otros, de ver nuestras realidades desde la mirada del pueblo. Este, creo yo que esto es lo fundamental. Pues, y, y ahorita, con toda la convulsión que acontece hoy día en Latinoamérica, y bueno, desde aquí mandar un, un abrazo solidario a los hermanos de Brasil con, con el golpe de Estado que se le da a la Presidenta Dilma, que lo quieren disfrazar de, de, de un juicio que no tiene ni pies ni cabeza.